Bueno, estamos ya en contacto con Guillermo Mació, columna muy esperada cada semana y que hoy se viene con un tema que creo que a muchos oyentes los va a enganchar enseguidita. Guillermo, buen día. Buenos días, Ángeles, ¿cómo estás? Bien, bien y contentos, digo, contentos no, pero eh, nos parece que es muy bueno que agarres el tema que, que nos planteabas para esta semana. Sí. sí, bueno, el tema de esta semana es la escasez de pájaros en el Uruguay. <ríe> Es un tema pájaros. que observo permanentemente cada vez más estos días y lamentablemente tengo que confirmar que el hecho se consolida. Entonces la pregunta es, ¿qué ha pasado en el espacio uruguayo, en el cielo uruguayo y en el campo uruguayo de los pájaros en la primavera que nos enseñaron que era cuando llegaban las golondrinas? Todavía no he visto ni una. ¿Qué? Y eso que estoy en el, en zonas rurales que ando mirando, no se ven ¿Qué pasó entonces en el espacio uruguayo que hace que esas especies no lleguen al Uruguay? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Vos estás diciendo con... todo el Uruguay, no estás diciendo en una zona específica. Yo te, no te puedo decir todo el Uruguay porque no lo he recorrido todo pero sí he recorrido muchos kilómetros y el fenómeno se repito. Y le pregunto a los paisanos y le digo, ¿qué pasa? Y dice, tenés razón, y dice, hace tiempo que no se ven, pero mira que estamos en la primavera, estamos sí. en octubre. Entonces, no hay nidos, no ves aves nidificando, no hay pichones, no hay huevos, y por allá ves un pájaro y dices, si, mira allá anda uno. Pero, es decir... El Uruguay fue tradicionalmente, históricamente, un espacio territorial de migraciones que venían del sur de la Argentina al Uruguay y luego cuando venía el invierno migraban a los océanos venezolanos. Es un lugar de tránsito de aves migratorias, clas a más en unas pocas especies como el ventveo, el hornero, que eran sedentarias, tradicionales. Hoy no encontrás un nido de hornero ni por casualidad. Y yo recorro los campos y miro, algo pasó que ausentó a los pájaros migratorios y a los pájaros sedentarios. Donde vivo, que es un lugar ahora muy tranquilo, muy sereno, hay solo unas palomitas que son sedentarias que viven en la casa. Después, no se ven pájaros volar, no se ven bandadas de pájaros. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando en el espacio aéreo uruguayo, en el suelo uruguayo, que no hay pájaros? ¿Cambiaron las rutas migratorias? ¿Qué fenómeno ocurrió en la naturaleza en el Uruguay? Y eso me tiene interrogado y no consigo respuestas a pesar de lo que le pregunto a los ingenieros agrónomos y todo y es el sobre el sobreuso de agrotóxicos es el cambio de rutas por las plantaciones de eucaliptus, y después voy a explicar por, por qué pueden ser esos factores Guillermo esto del cambio de la matriz que que se señala productiva en el Uruguay este parece no no solo modificar la matriz productiva, ¿no? Sí, no, no, no, claro, hemos modificado las condiciones de la naturaleza, por ejemplo, ¿por qué no hay pájaros? Antes uno veía las bandadas de pájaros en las línea de cables eléctricos, bandadas de pájaros, hoy no ve uno solo, entonces, ¿qué pasó? ¿Fueron los agrotóxicos? fueron las plantaciones de eucaliptus y voy a explicar por qué. El Uruguay es en buena parte o era un lugar de tránsito de aves migratorias que iban de la Patagonia Argentina a los llanos venezolanos y el Uruguay era un lugar de tránsito. Ahora los pájaros necesitan pernoctar en puntos de recalada pero los puntos de recalada que van quedando son montes de eucaliptus industriales que están plantados unos muy juntos con otros, es decir, sin lugar de penetrar al bosque. Y en, en los eucaliptus no se puede ni por la proximidad de un árbol con otro. Los únicos animales que se alojan en los montes de eucaliptus en la periferia los murciélagos, que son aves muy agresivas. No hay otro pájaro, son des desiertos verdes. Entonces los lugares de recalada se han reducido enormemente. Y mi teoría es que las aves siguen existiendo, pero cambiaron de rumbo. Van por otros lugares, por lugares más amistosos. Y nosotros no tenemos pájaros Claro. Simplemente que convertimos a nuestros campos en desiertos verdes y uno no ve en la primavera, que era toda la época de la vinificación, ni se ve ni siquiera se ven horneros haciendo nido de barro, que eran típicos del paisaje rural. En consecuencia, hubo un cambio en las condiciones climáticas y ambientales del campo uruguayo más todo lo que es el agrotóxico, que ausentó a las aves con un cambio del ecosistema muy importante. Macío, puede haber eh, eh, algunos elementos que, que quizá no sean tan fáciles de descubrir, como por ejemplo el tema de lo, la alimentación de los pájaros, quizá. Claro, bueno, lo que pasa es que un cambio profundo en el ecosistema sí los ausentó porque los, los, los pájaros son sensibles a la alimentación, al clima, al refugio, y en Ajá. consecuencia no lo ves, uno uno veía en la carretera nido de horneros prácticamente cada poste y medio en las columnas de luz, ahora no se ven. quiero decir que se produjo un cambio, y digo los horneros porque son el ave más visible, no migratoria, sedentaria, pero no se ven golondrinas. En las últimas golondrinas que vi fue el año pasado en Colonia, tres golondrinas, y el punto de, de juntarse las golondrinas para migrar por el litoral uruguayo a los llanos venezolano, venezolanos era Colonia. Los bosques de Colonia estaban llenos de golondrinas en el mes de marzo. Ahora no veo ninguna. Entonces, algún fenómeno climático o ambiental está operando para que haya habido una derivación de las trayectorias migratorias. Guillermo, si todos no vemos esta primavera, le pregunto a cualquier uruguayo si ha visto mandadas de golondrinas, si sí. no ha visto, y ya, tiene razón, la gente de campo empieza a mirar el cielo y dice, "No están". ¿Sabes que nos escribe acá el doctor Roberto Mascaró dice, dígale a Mació que veo golondrinas en San Ramón y muchos cardenales en las cercanías de las casas en campos donde no hay soja también veo ah. cabezota negra y sabiá en los pueblos teros arriba de las casas todo ha cambiado bueno, si él dice eso que es uh, un erudito en el quema se da cuenta que que hay eh, ah, la observación el hecho está porque él lo encuentra en lo que no eran sus lugares habituales en lo que él dice ah. exacto en, en, es decir, en un apartamento en un departamento que no era precisamente eh, de, de de población abundante de aves yo en Colonia no veo pájaros que era el punto de la recalada yo alcancé a ver hace 10 años las golondrinas que se agrupaban en el Real de San Carlos y en los bosques aledaños por miles y que salían volando al anochecer y volaban toda la noche por el norte porque eran voladoras nocturnas y ahora no se ven más entonces tenemos un ha habido un cambio climático que es indiscutible pero también un cambio en la toxicidad de los hábitats. No son hábitats hospitalarios, sino que inhóspitos. Y por y por consecuencia, las aves buscaron otros caminos para recorrer sus, sus trayectorias. Claro. Eh, eh, Entonces, pasa que, que algunas golondrinas están anidando en, en, en casas, en, en, en apartamentos, en lugares que, que no era lo habitual. Tenemos claro. imágenes de eso, Guillermo, imágenes. En ducto de, de, de extra, del extractor de, de mi apartamento, por ejemplo, este hay un par de golondrinas haciendo nido. Bueno, ¿te das cuenta? Qué terrible. Que, que es una rareza, porque una golondrina migrando a una orilla urbana quiere decir que no encontró mejor refugio. Exacto. Entonces, cambiamos el hábitat, porque cambiamos el, el espacio aéreo y, y rural con agrotóxicos y con todas las porquerías que le hemos echado al campo, en campos de llanura, donde el horizonte es muy amplio. Quiere decir que nosotros hemos agredido de manera muy profunda los hábitats naturales, claro. y esto es una consecuencia grave para la convivencia con la naturaleza. Sí. Mm. No, no nos tiene que sorprender que nos quedemos sin aves y eso me parece de una de un de un mensaje de la naturaleza de una importancia patética sí. más Porque allá de gente lo que la generación que venga no conocerá conocer los pajaritos de un, un país que tenía una rica no tropical sino de zona templada pero una rica variedad de aves sedentarias y migratorias se fueron. Eh, Macío, y yo en el campo no encuentro pájaros. Claro, claro. Maceo, más allá de la, la belleza del ave en sí, más allá de, de que cualquier especie animal uno tiene que tener, de, tender a conservarla, no no a permitir que, que, que se extinga, ¿no? Pero además de esto, ¿qué, ¿qué puede estar demostrando o cuál es la importancia de, de las aves que desde el punto de vista de la fauna, de punto de vista de las relaciones entre el resto de las especies. Y bueno, las aves son las portadoras de las semillas para propagar especies autóctonas. Simplemente, las aves tienen un poder de transportar este semillas y fecundar en lugares diferentes y son transportadoras de de, de elementos positivos y de combatir insectos Negativos. Entonces, el, el ave es un elemento de equilibrador de los ecosistemas cuando son muy sensibles, y los nuestros son muy sensibles porque no tenemos una naturaleza avasellante, sino una naturaleza frágil de zona templada, muy expuesta a los cambios estacionales. Y en consecuencia, nuestras aves, los horneros, Eran las únicas aves que no eran migratorias, pero los horneros hoy se han vuelto escasos. Uno para conseguir ver un nido de hornero tiene que caminar mucho, por ejemplo. Sí. Mirá y qué interesante, lo... Guillermo, eh, cómo los oyentes hacen observación también, ¿no? Dice sí. Ale de Rampla, Hola, oh, Mació, vi cardenales en chamizo y picapalo rojo en Melilla. Hay picapalo amarillo en el hospital Semboa. Usted claro, claro. es todo verdad, dice Mació, usted es todo verdad, los pájaros bueno. se van por los arroyos contaminados, el arroyo claro. que vi, eh, bueno ahí no, no entiendo lo que escribe, pero como que están diciendo que es verdad, que lo han visto, ¿no? Se ha fijado la gente. Claro claro y que se fijen porque tenemos que protestar. Yo les puedo contar qué vergonzoso cómo los los lo que los los capitalistas no agricultores que tienen máquinas cosechadoras de gran potencia porque ahora cambió el régimen de cosecha en los campos... ...es decir, un chacarero... ...un estanciero mediano... ...no tiene una gran cosechadora... ...porque una gran cosechadora... ...cuesta arriba de cien mil dólares... ...entonces hay empresarios... ...que tienen máquinas cosechadoras... ...y esas máquinas... ...prestan servicios a diferentes establecimientos... ...y van trabajando... ...sucesivamente en la zafra... ...y después que terminen la tarea... ...en la tarde... Van a los arroyos y lavan las máquinas en ¿eh? no. los arroyos. Entonces los arroyos chicos están todos contaminados y no hay ninguna acción de la autoridad, que es el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que es puro nombre y no opera absolutamente, no multa, porque las cañadas están todas contaminadas, por con lo cual los ecosistemas se van fracturando, se van interrumpiendo y eso altera la vida de la fauna autóctona del país. La, la fauna y la flora, entonces claro. entonces cuando uno encuentra algo es en un lo que se llama en ecología un relicto donde a esa operación no opera y están refugiados los bichos, claro que sí esa es, esa es la condición las aves se van o se, las migratorias cambian las rutas y van por rutas más amistosas y las sedentarias como otras que tenemos acá. Buscan reglitos, lugares donde refugiarse y protegerse. Y no es extraño que en la periferia de algunas ciudades o de algunos balearios haya mejor hábitat que en la campaña. Es una contradicción uh -huh. absoluta del hombre. Claro. Acá nos aclara Ale de Rampla que lo que quiso poner fue que el arroyo que él vio que está bien es el arroyo Manguera de Florida, Y que sí. está mal muy mal el arroyo y chico claro claro exactamente porque depende de la, de la actividad agrícola ganadera ah, básicamente esto. agrícola que esté operando en la zona si hay mucha matinquinaria y mucho agrotóxico y toda las porquería que le echan a los campos para tener un mejor rinde primero que es ese, ese alimento no es bueno. Entonces el ave busca donde no comer donde no morirse, y se va. Y entonces emigran y se producen relictos, que son refugios pequeños, reducidos, cada vez más distantes de donde está el hombre. Bien. entonces es una transformación en la que yo veo que la autoridad nacional el, la, la, la, la dirección de agronomía todos los entes burocráticos que tenemos no hagan absolutamente nada no sí. y en cambio van prosperando y van creciendo las aves plagas como la lora, la cotorra si sí. siendo una ave autóctona es una plaga ¿por qué? porque rompimos la cadena de, de alimentación que servía la cotorra y claro. entonces se convirtió en una plaga. Es, es absurdo, es un, una señal inequívoca que una especie autóctona se convierta en plaga. Sí. Quiere decir que el elemento regulador que la controlaba desapareció o fugó. Y eso ocurre en una variedad enorme de especies. No solo de especies, sino de especies agrícolas arbóreas trepadoras las trepadoras que son unas plantas extraordinarias en la flora uruguaya están desapareciendo por la fumigación porque son plantas frágiles claro te leo un par de mensajes más Mació eh, dice Cristina los pájaros esotéricamente cumplen una función muy profunda ligado claro. como bien dijo Mació a lo sutil tejen tramas lumínicas equilibran en planos no visibles y agradece por la lectura del mensaje y Graciela dice, algunos están en el fondo de mi casa comiendo los duraznos que apenas están naciendo estoy claro. comprando alpiste para alimentarlos y que no me coman las plantas, vivo en Montevideo dice Graciela claro, la paradoja que los hábitats naturales, son desalojados por la acción bestial del hombre sí. y se van a los refugios, a los relictos de última instancia, que son los jardines de las casas urbanas, porque allí están cuidados. Sí. Es, es una contradicción pasmosa, pero que es muy elocuente respecto a la conducta del hombre porque el hombre en, en, en la ciudad, en, el, en los patios de las casas, no tira agrotóxicos. En cambio, las fumigadoras en los campos abiertos contaminan todo el territorio. Claro. Yo no tengo que pelear con mis vecinos. Eh, eso es, es una cosa realmente patética, porque destruimos todo sin ninguna clase de escrúpulos. Lo que estamos los viendo, Mació, por la por lo que están diciendo los oyentes, es que los pájaros se han ido del campo y se han ido a las ciudades. Dice Clapton, claro. salud Mació, es sorprendente la variedad y cantidad de pájaros en el parque Zorrilla y Rodó. Mirlos, claro. cardenales, horneros, quizás emigraron hacia hacia la ciudad y te mando un abrazo, Clapton. Bueno... Gracias, y, y se, lo, se lo devuelvo. Lo que pasa es que justamente ahí los pájaros encuentran una bien, un ambiente más amigable. Entonces, desesperados, los que no son migrantes, que son sedentarios, van a buscar refugios. Yo acá, donde vivo, en una casa urbana, en, en en Colonia Valdense donde estoy ahora hay todo nido de palomas y otros pájaros alrededor de la casa porque la casa tiene un lugar es un espacio amistoso pero tú no ves mandada de golondrina, este año no he visto una sola golondrina porque y según lo que aprendimos en la escuela en septiembre llegaban los golondrinas, sí. ahora las golondrinas no llegan cambiaron las trayectorias, van a otros lugares. Es increíble, Mació. Mirá lo que dice acá Chanquet, un oyente que hace muchos años que es oyente. Dice, días 6 y 10, en Punta Gorda, nube de golondrinas, ni antes ni después, solo se vieron esos días. Y manda saludos, Chanquet. Y claro. del Pinar manda saludos a Mació, muy cierto lo que dice, Ya no vemos más las tijeretas, churrinches. En estos días vimos un carpintero, pero cada vez se ven menos. Bueno, contra eso tenemos primero que tomar conciencia y después pelear. Tenemos que salir a pelear contra... La complicidad de las autoridades agropecuarias de este país y del presidente para abajo, todos, que están contaminando el territorio nacional y quitando la biodiversidad, porque vamos a quedarnos con los cultivos transgénicos, al final de cuentas, sin naturaleza, ¿no?, Eh, yo me acordaba de la primera estrofa de la leyenda patria de zorrilla de San Martín el Uruguay y el plata vivían su salvaje primavera la sonrisa de dios de que nacieron a un palpita en las aguas y en las selvas la sonrisa de dios se ha transformado en una mueca repulsiva de dios porque ve que los hombres traicionaron su obra y contra eso es eh, el ecologismo es militar que contra la barbarie del hombre productor que no tiene escrúpulos en que por el capital, la ganancia y el lucro destruye nuestro hábitat que es preciosamente variado. Pero nos estamos creando sin biodiversidad. Vamos a quedar solos con algunas plagas alrededor y nada más. Y esa es mi prédica. Tenemos que pelearla, pelearla denunciándola no solo con la conciencia, sino con los actos. Denunciar a los productores inescrupulosos, boicotearlos en las compras y denunciarlos públicamente, porque el agronegocio, como se llama ahora, es una droga para la naturaleza de nuestra tierra. Bien miren uno supone más además que junto con los pájaros debe estar ocurriendo también con otras especies, ¿no? Que Por supuesto que sí, con la pesca en los arroyos. Uh -huh. Sí, o con, la, las, o con las o con insectos, van y la lavan en las cañadas. Claro. Entonces todo todo contaminado va al arroyo, a las aguas. Nadie va a pescar a un bagre ni una tararira, ahora no los encuentra. Es decir, estamos simplificando el espectro de la variedad de especies vivos que nos rodean y que creaban, crearles, recreaban para felicidad nuestro ecosistema, lo estamos simplificando. Y lo mismo que pasa con las especies naturales de pastura, estamos importando Tenemos a la salida de Montevideo, para vergüenza del Uruguay, una de las productoras de, de semillas transgénicas más grandes del continente americano. Está en el kilómetro, creo que 19 y medio. Y bueno, eso es lo que tenemos. Ah, claro. Bueno, Macío, como siempre, muy interesante y, como decíamos al principio, iba a atrapar inmediatamente la audiencia que participó eh, aportando datos también bueno, tenemos que no solo con la conciencia tenemos que pelear y denunciar sí. y apretar a las autoridades que son permisivas y que miran para otro costado el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca es el ministerio más grande que tiene el Uruguay y el que tiene más recursos pero mira para el costado porque es cómplice de esta destrucción de las especies autóctonas y de la flora y de la fauna es el cómplice número uno. Muy bien. Te mandamos un abrazo grande desde acá, Macio. Gracias. Gracias a la audiencia.